Y, y bueno un poco qué pasó en la reunión de ayer ya que por ser una radio de aquí del pueblo del hoyo bueno hay muchos de nuestros radio participantes que eh, eh, están afectados también por las actividades del anexo no eh, bueno sí hola sí hola a todos eh, sí ayer se hizo una una pequeña asamblea ahí en el anexo del Ojo fueron varios docentes y se decidió Eh, una asamblea grande de todos los docentes del instituto uh -huh, en el paraje entre ríos eh, para bueno tratar a ver qué cómo vamos a seguir con esto ya hay algunas ideas eh, pero bueno eh, en principio se va estamos tratando de eh, contar a una especie de peña muy grande el 194 para viernes uh -huh, eh, uh -huh. abierta a toda la comunidad para la escuela, para todos vamos a invitar al Instituto 813, ya se, se habló a la gente de salud para que vayan varios para que sea abierta y, y bueno este, y hoy hoy a la tarde se hace esa esa asamblea para definir bien cómo hace bien quién se ocupa de cada cosa y todo eso ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo vienen siendo la, la, las distintas formas de lucha que se están dando en el instituto y con otras escuelas? porque sabemos que el instituto comparte el edificio ahí como bien decías con la 194 pero también lo hace con la escuela 223 y con la 109 eh, sí. bueno ¿cómo, ¿Cómo vienen desarrollándose las acciones? ¿Querés contarnos un poco Eduardo? Y mira, con la 109 hay mucho contacto porque además este, muchos de los estudiantes, de muchos de los docentes y muchos de los alumnos de, de la 109 son estudiantes en, en el instituto, en el 814. Uh -huh. En la parte del tarde en la parte vocacional hay, hay algunos profesores, eh, algunos maestros de la 109, entonces hay un contacto más fluido y bueno, con ellos eh, se cerró una premia hace quince, veinte días, eh, que lo hicimos en conjunto, en barro, con un montonazo de gente, y ahora, bueno, también estamos en contacto con ellos para organizar todo esto, uh -huh. y, y bueno, y estamos hablando con el ciento noventa y la 223 eh, sé que la 223 van a ser eh, alguna especie de movilización el viernes al mediodía, eh, entonces nosotros nos íbamos a sumar ahí, eh, algunos de los profes para bueno para acompañar y también para que después ellos vengan a la noche no con nosotros uh -huh. este y bueno y con la 194 lo mismo lo que pasa es que no hay tanto tanto trato porque, eh, ya no no están como en la 194 funcionan el profesor, no, ya no tenemos esa uh -huh. situación que sí hay en la en la 109 que los maestros a su vez son alumnos de de la parte vocacional de música o de arte visual o teatro entonces tenemos un contacto más más fluido visto en las cinco no no es tan así con las doscientos tampoco pero bueno estamos viendo de, de, también invitarlos a ellos uh -huh. de, de, hoy temprano razón, nos decían que en la escuela 194 la, la mayoría de los de los profesores, de los docentes están en paro, ¿no? También, es decir, que es una medida muy fuerte en la escuela también, al igual que en las escuelas de aquí. Eh, la 2.23 en el turno tarde, por ejemplo, que casi no va a haber, eh, eh, hay muchos docentes adheridos al paro. Así que digamos que hay una situación bastante fuerte contra lo que estábamos mirando recién en el diario... El, el Chubut acá sí. la jornada espera que me fijo bien sí el Chubut que estaba diciendo que en no no, la jornada que... la jornada dice que solamente hay un 20 por ciento por ciento de adhesión al paro no sí. y que bueno que no hay volu... que la voluntad del diálogo es por <coughs> eh... y dando saber cómo es capaz que en, en, en la costa no sabemos cómo es. lo que es acá hay mucha adhesión y, y bueno los terciarios es prácticamente completa en la ocho en el ocho catorce no no va a nadie hay una sola profesora que dijo que iba a dar clases porque tenían una una muestra externa a la escuela entonces iban a encontrarse con los alumnos para cantar y para pero el resto no, no no está haciendo clases lo único que se van a hacer hoy a la tarde y el jueves a la tarde se van a hacer los encuentros de algunos profes con los alumnos y con todos abiertos eh, para preparar, para ensayar, para la peña. Uh -huh. Pero bueno, no es clase, es este es un ensayo para para lo que se va a hacer el, el viernes en la peña, ¿no? Grande. Bueno, entonces pasando en limpio un poco las propuestas, Eduardo. Esta tarde va a haber una reunión, pero es para ya, esta tarde eso me mira, te cuento. A las 17, a las eh, 17 horas nos juntamos todos los que quieran eh, participar de una especie de ensamble gigante eh, instrumental y vocal que se va a hacer para eh, para la peña, ¿no? Del uh -huh. día viernes y después a las eh, eh, 18:30 es la asamblea uh -huh. donde se va se invita a toda la comunidad es abierta eh, y bueno de ahí se va a tratar qué hacer de a quién más uh -huh. incluso se estaba previendo que si esto va a seguir por las dudas, vamos a fijar un día por semana para hacer asambleas, porque siempre claro. estamos todos a las corridas. Entonces, este por las dudas se va a fijar, por ejemplo, los lunes a las 18 horas la asamblea. Entonces, si la semana que viene continúa el paro, ya sabemos que el lunes tenemos asamblea. Uh -huh. Pero si no siempre estamos último momento corriendo, Eh, comunicándonos por teléfono. Eduardo, y vos como delegado, ¿por qué, por qué pensás que es importante seguir sosteniendo esta medida de fuerza, esta medida de lucha? Sí, bueno, porque todo por todo lo que está pasando, no podemos dar el brazo a torcer en este momento. Después de todo lo que se hizo, no. Uh -huh. este, si estuviésemos al comienzo y vos dices bueno, no hay mucho acatamiento, qué sé es yo, pero hasta esta altura eh, me parece que, que no se puede abandonar. Claro. Este, hay, que, hay que continuarla. Por aparte me da la impresión que por más que los días digan lo contrario, estamos a un paso de ganarla. Uh -huh. eh, no, el, el Estado no la puede sostener mucho más. Uh -huh. Entonces bueno, eh, no sé. Bueno creo que es el momento para seguir y para hasta profundizarla si hace, si hace falta, no. Uh -huh. eh, pero estamos a un paso. Si la abandonamos ahora y bueno se descuentan todos los días de paro y eso, puede haber sanciones, no sé. Este, es como que, que si se la das por, por ganada a ellos bueno pueden hacer lo que quieran entonces eh, me parece que no que no es momento ahora y aparte por primera vez al menos desde que yo estoy en el tema eh, hay un apoyo total eh, de docentes de no solo docentes de padres y de alumnos uh -huh. es, es tremendo cómo eh, los alumnos nosotros avisamos que no hay clase Y son todos, uh, qué bueno, los apoyamos, lástima de no hay clase, pero pero mucho apoyo, ¿viste? Claro. Y en las la peñas que se hizo la otra vez, eh, eran todos alumnos y, y padres. ¿Y cómo el fue la peña de... bien? ¿Qué hubo corte? Hubo... ¿Se hizo de... adentro o de afuera dentro, de la escuela? De la escuela. Eh, bueno, de la que yo te decía, eh, hubo dos. Hubo una peña y hubo un acto el día 25. Uh -huh. La peña que se hizo adentro de, de la escuela, Eh, se pensó que no iría mucha gente, se hizo en el comedor y, y no dio abasto, no se pudo ni bailar casi, uh -huh. este, de la cantidad de gente que había. Eh, entonces, después se decidió el 25 de mayo hacer una especie de acto al aire libre eh, en la puerta del, del instituto, se cortó la calle y todo. Y eso fue tremendo, fue multitudinario, uh -huh. porque incluso fue salud, se convocó a salud y fueron fueron de Ate, fueron la vecinal del paraje Entre Ríos, eh, fueron bueno de, de varias escuelas estaban de la 109, pusieron todos los bancos en la en la ruta y, y estaban todos los maestros sentados en los bancos como como si estuviese dando clase, eh, y bueno, fueron las orquestas del oso, no solo de la escuela, no, sino las las orquestas provinciales. Y la verdad fue un, fue fue algo muy muy grande. Este, con una gran cantidad de gente así que claro. es hay, hay mucho apoyo porque nunca realmente cuando uno cuando un, un gremio salen eh, un paro eh, la gente en general que no pertenece a, al gremio eh, bueno suele enojarse no o, o al menos no apoyar en este caso apoyan todos apoyan los alumnos apoyan los padres este, ya, estamos bien digamos Por eso Bien. me parece que hay que profundizar, ¿no? Claro, claro. Bueno, que... bueno por lo pronto con estas acciones, eh, digamos que algunos los pueden ver hasta como una clase abierta, porque en definitiva un profe, un profesor de, de algún instrumento, preparando un ensamble de alguna manera también está eh, sí, sí. preparando, sí, ¿no? Sí. Ah, A los estudiantes claro. y, y trabajando un poco sobre sobre la sí, de formación. Esa forma, sí. se, de esa forma se pensó, incluso hasta ah. la gente de lutería estuvo eh, arreglando instrumentos. Eh, enseñando algunas cosas mínimas eh, para para los que o sea, de, de mantenimiento del instrumento esas cosas, sí, sí, se hacen clases abiertas y, y se toma como eso también como una gran clase abierta este, pensar que en el ensamble eh, viene cualquiera, no es que vienen los alumnos del ensamble no, no cualquiera eh, cualquier padre que se quiera enganchar cualquier vecino este y bueno Se logran cosas lindas y, uh -huh. y bueno y, y, y realmente se toma conciencia que es la idea de todo esto es que la gente tome conciencia y que apoye que no sea un, una lucha solo de del docente o, de, uh -huh. o del médico claro, claro. Este, y hasta ahora se está logrando así que bueno esperemos que siga Bien. Bien. Bueno, Eduardo, entonces, convocados hoy para las 17 horas en, en, a lo que es el ensamble, pero 18.30 a la asamblea del instituto. Y aquí, ¿alguna novedad con respecto al anexo del hoyo? Eh, el anexo del hoyo, por ahora, eh, lo que se resolvió es este bueno venir hoy, hoy a, la, a la reunión de, del paraje este, y, obviamente, eh, acoplarse a la a la peña esta que se está armando para el día viernes, y, y estábamos viendo, iba a hablar este, Ana Luz, que es la coordinadora del, del anexo, eh, iba a hablar con la gente de la 223, a ver si se puede coordinar algo con ellos, para el día viernes, que estaban hablando de hacer una acción al mediodía en la Plaza de Antiguos Pobladores, eh, y bueno, a ver si se puede coordinar algo con ellos. Eh, y bueno, eso todavía no te puedo decir nada porque no está. Yo, y todo esto está sujeto a ver qué pasa en la reunión de hoy, ¿no? Que están convocados los, la, la mesa de, de unidad sindical este, para dialogar con el gobierno. No, claro. sé si no, no hay muchas expectativas, pero bueno, capaz que quien te dice este, se empieza a trabajar en una solución, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Eduardo, gracias por esta información. Está bueno tener presente la mirada de los institutos terciarios, que además, de alguna manera, están presentes en el resto de las escuelas, ¿no? Porque muchos de los de los estudiantes también hacen prácticas, dictan talleres y están presentes en los otros niveles y modalidades del, de los de los distintos escuelas. Así que, bueno, gracias, Eduardo, por esta este mensaje y esperemos bueno estar en contacto para cualquier otra información que haya que pasar por ahí como lo han estado haciendo otros eh, otras escuelas eh, las publicidades de las actividades las graban las mandan por audio y nosotros desde aquí desde la radio las compartimos para que bueno también eh, poder invitar a la comunidad bueno bueno bueno barbón sí, si seguimos en contacto entonces. gracias Eduardo hasta gracias. pronto Chao, hasta luego el informativo de radio